Aquellas personas que no se atreven a ingresar al universo Borges, porque suponen que es muy complejo, que es muy frío intelectual, yo les diría que se replanteen esa idea. Primero, el universo Borges es absolutamente humano. Todas las eh, inquietudes que se plantean en sus distintos eh, textos, ya sean poemas, cuentos, ensayos. Eh, recordemos que Borges nunca escribió una novela lo suyo era el texto breve, los géneros breves, eh, son temáticas que interesan profundamente al ser humano. El amor, la muerte, el destino, la eternidad, el dolor, el tiempo, la felicidad, son cuestiones que están presentes en nuestras preocupaciones habituales. Borges las presenta desde su perspectiva que es muy particular, muy singular, muy única. Pero yo les diría, anímense a ingresar en ese universo porque es maravilloso. Borges tiene cuentos muy breves, cuentos realistas, cuentos fantásticos, cuentos policiales, eh, cuentos que siempre tienen mechada alguna preocupación filosófica o alguna reflexión sobre el tiempo. Los poemas son grandiosos. Hay poemas de amor que son bellísimos. Hay poemas muy filosóficos, con una densidad filosófica importante, pero que nos confrontan con nuestros miedos, con nuestras preocupaciones, con nosotros mismos. Eh, así que mi consejo es, ingresen al mundo de Borges por alguna de esas puertas que son sus textos. Alguna de esas puertas se les va a abrir, indudablemente. Pero quiero comentar un par de frases de Borges sobre la lectura. Más que comentarlas, decirlas. Borges tenía varias frases sobre la lectura. Para él la lectura tenía que ser un acto de placer y felicidad. Y él se consideraba mejor lector que escritor. Y lo era. Era un gran lector. La vastedad de sus lecturas está presente en su literatura. Su literatura es una literatura prácticamente confeccionada sobre la base de las lecturas de Borges, más que sobre su experiencia vital. Su experiencia literaria está más presente que su experiencia vital en la literatura. Borges decía, el verbo leer como el verbo amar y el verbo soñar no soportan el modo imperativo. Es decir, no se puede obligar... Eso lo digo yo ahora, la explicación va por mi cuenta. Esa frase es de Borges. No se puede obligar a nadie... Ni a leer, ni a amar, ni a soñar. El placer no es obligatorio. Y él se jactaba de estar más orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito. A sus alumnos les decía, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Si Shakespeare les interesa, muy bien. Si Shakespeare les resulta tedioso, déjenlo. Llegará un día en que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes dignos de Shakespeare. Yo aconsejo, ante todo, la lectura edónica, la lectura del placer. Y estoy de acuerdo, pero como Borges nos presenta, digamos, una variedad de posibilidades en lo que son sus textos, que es muy amplia, yo les recomiendo que vayan indagando en esos textos hasta encontrar el texto que abra la puerta a ese maravilloso universo que es Borges. Y a partir de ahí, seguramente no van a poder abandonarlo. Borges es, como dicen los chicos, un camino de ida. Así que les deseo bueno, que encuentren esa felicidad de disfrutar la lectura de Borges.